El rey Pico de Tordo Había una vez un reino gobernado por un gran rey Tenía una hermosa hija que quería que se casase Pero la princesa, aunque era muy guapa, era muy orgullosa y tenía mal carácter El rey confiaba que en cuanto se casara, su comportamiento cambiaría Sin embargo, la princesa seguía sin comportarse Y acababa ofendiendo a todos los príncipes que venían a cortejarla Mis queridos amigos, nobles reyes y príncipes Ahora mi hija os conocerá Este es bajo Demasiado gordo está como un tonel Demasiado alto parece una vara Demasiado bajo parece una bola La princesa siempre ridiculizaba a cada rey, príncipe, duque, conde y vizconde Su padre, el noble rey, se enfadaba Pero guardaba silencio hasta que insultó a un buen rey con perilla ¡Miradlo! ¡Esa perilla parece una mopa usada! ¡Debería llamarse pico de tordo! <risa> ¡¿Cómo te atreves?! ¿Cómo te atreves a insultar a estos nobles caballeros? Ahora declaro que te casarás con la primera persona que entre por esa puerta, ya sea príncipe o un mendigo. Muy pronto, a los dos días, el rey vería cumplido su deseo, pues un flautista apareció en su jardín. Empezó a tocar la flauta y a mendigar, llamando la atención del rey, Quien ordenó a los guardias que lo dejaran pasar Y como había dicho Llamó a la princesa para que se casase con el flautista El flautista estaba aturdido pero contento La princesa sin embargo lloraba y protestaba Pero el rey no la escuchaba Y se aseguraría de que la boda tuviese lugar Incluso ordenó a la nueva pareja ¡Ahora prepárate para marcharte! ¡No te quedarás aquí! ¡Tienes que viajar con tu marido! Y así el flautista y su reciente esposa abandonaron el palacio hacia un mundo desconocido Fue un viaje largo y dificultoso Tras unos días llegaron a un precioso bosque ¿A quién pertenece este maravilloso bosque? Pertenece al gran rey Pico de Tordo ¡Qué tonta he sido! Continuaron su viaje y llegaron a una gran pradera. ¿A quién pertenece este precioso lugar? Pertenece al gran rey pico de tordo. Oh, qué tonta he sido. Después, cuando llegaban a la gran ciudad, ¿a quién pertenece este precioso bosque? Pertenece al gran rey pico de tordo. Oh, ¡Qué tonta he sido! ¡No debería haberlo rechazado! ¿Criados? Querida, tú y yo tenemos que hacerlo todo No tenemos criados La princesa permaneció callada Entonces el flautista la llevó a las afueras de la ciudad A una cabaña solitaria La princesa estaba horrorizada ¡Oh, mi señor! ¡Qué pequeña! ¿Dónde están tus criados? ¿Criados? Querida... Tú y yo tenemos que hacerlo todo No tenemos criados Había muy poca comida en la cabaña y pronto se acabaría A la princesa le costaba cocinar porque no estaba acostumbrada El flautista le ayudaba El flautista cortaba mimbre del bosque Y le pidió a la princesa que tejiese unas cestas Ella lo intentaba, pero se cortaba los dedos Y el flautista se enfadó No sabes cocinar, no sabes tejer cestas. Vaya mujer, tengo. No eres buena en nada. A ver qué puedo encontrar para ti. Y así el flautista hizo utensilios de barro y montó una tienda en la calle para que los vendiera a su mujer. Gracias a su belleza, la gente empezaba a comprarle los utensilios y durante unos días cada vez le compraban más. Hasta que un día puso la tienda junto al camino Y un soldado borracho pasó a caballo y le destrozó los utensilios de barro. La princesa, con el corazón roto, lloró. ¡Oh! ¿Qué será de mí? ¿Qué dirá ahora mi marido? Y corrió a casa a decírselo a su marido. ¡Qué estupidez poner la tienda por donde pasa la gente a caballo! Poco sabes hacer ese trabajo He visitado el palacio y he preguntado si querían una criada para la cocina Y me han dicho que te aceptan Ahora trabajarás de criada en la cocina Así la princesa empezó a trabajar en la cocina Haciendo todos los trabajos más duros Tenía que limpiar el suelo Las chimeneas, los hornos, las cacerolas y los utensilios Al final del día llegó a casa con un poco de carne Llevaba así unos días cuando se enteró de que el hijo mayor del rey había anunciado su matrimonio. Observó la alegría de la gente, pero ella estaba muy triste. Llegó el día de la boda. Los preparativos estaban en su apogeo y se acercó a la ventana a ver la multitud y murmuró. Ojalá no fuera tan orgullosa, porque no he dado mis disculpas por presentarme así ante vos. Chú. ¿Habéis pronunciado mi nombre? Oh, querido rey, mis disculpas por presentarme así ante vos Oh, no os preocupéis, no estoy solo, ¡acompañadme! La llevó al salón de ceremonias donde estaban presentes todos los nobles, incluido su padre Todos se rieron al verla en tales condiciones, eso le dolió mucho Os pido disculpas por haber sido tan maleducada con todos. He aprendido la lección. No te preocupes, querida princesa. Soy el flautista que viajó y vivió contigo todos estos días. Soy el soldado que destrozó tus utensilios de barro. Hice todas esas cosas para que te dieras cuenta de que el orgullo es un gran demonio y el peor sentimiento que se puede tener en el corazón. Has aprendido la lección y ya no eres orgullosa Ven, reina, toma mi mano y conviértete en mi esposa Se casaron en ese mismo instante y vivieron felices para siempre Fin